El programa Euskal Música Para compartir contigo durante 60 minutos, durante una hora Todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales Volvemos ya que desde el día 13 de octubre no hemos podido emitir este programa Debido a problemas que hemos tenido tanto en la antena como en el emisor Como en el cableado ...de Berriozari Ratti a través del 100.8 de FM. Y como parece ser que esto va para largo... ...hemos decidido que el programa Euskal Música continúe pero de otra manera. Se pueda seguir, se pueda escuchar a través de las redes sociales... ...a través de las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter. Así que a partir de este jueves el 7 de noviembre... ...Euskal Música se va a poder escuchar... A partir de las 20 horas, a partir de las 8 de la tarde, en Facebook y en Twitter. Cada 7 días subiremos el enlace del programa, para que lo puedas escuchar ese día, el día que más te guste, y a la hora que más te convenga. Esperemos eh, regresar pronto a berriozar y Ratia, a las ondas del 100.8 de la FM, eso querrá decir... Que por fin está todo bien. Pero mientras tanto, lo dicho, nos vas a poder seguir desde este jueves 7 de noviembre, jueves tras jueves, a partir de las 20 horas, a través de Facebook y Twitter. También a través de Facebook y a través de Twitter vas a poder escuchar las noticias más destacadas, la agenda de conciertos eh, para los próximos días, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozor y rotia y en twitter.com barra euskalmusica fm Y también como no tenemos Instagram Nos encuentras, pones música y ahí estamos con las fotos, con los solistas con las fotos, con los grupos que se van pasando por música a presentar sus trabajos discográficos Hablando de presentar sus trabajos discográficos en el día de hoy tendremos la visita de tristán Murgui que vendrá a presentarnos lo que es su cuarto trabajo discográfico Sargia un álbum compuesto por nueve canciones y además vendrá con su guitarra para deleitarnos con uno de los temas de su álbum eso será dentro de poquito antes tenemos un par de novedades tenemos Emendy Cat la formación de Iruña que no regresa con un nuevo álbum sino que regresa con un álbum recopilatorio y también con el nuevo proyecto de el vocalista y guitarrista de Alchatu Ibai Osinaga con su álbum Berandu baina garais que es el nuevo proyecto que le he llamado Ibil Bedi Todo esto en la edición de este jueves 7 de noviembre del 2019 en Facebook y en Twitter. Dicho esto, vamos a comenzar el programa y lo vamos a hacer con marcha, lo vamos a hacer con energía, lo vamos a lo vamos a hacer con música dance, lo vamos a hacer con Emendy Cat, ya que Después del presente, Orain, y del futuro, Etor Kishuna, faltaba el pasado Iraganá. Así describen los exmiembros de Mendicat el título de este recopilatorio de sus mejores canciones, de esta mirada al pasado. Al recopilar sus canciones más populares, el sello Gor, querían añadir oh, todas sus canciones que salieron editadas entre el 98 y el 2002, que ahora no era fácil de encontrar. Canciones de fiestas a favor de Luzquera, colaboraciones con otros grupos, versiones de karaoke y hasta una versión en directo de una canción suya. Todo esto se encuentra en Iraganá, el recopilatorio que ha sacado el sello Navarro Gore de la formación Cat. de ese su álbum, el álbum titulado más concretamente Iraganá, te extraemos dos de los clásicos, Goasen y Seguishan. baten gozel, baten gozel, batenazel, baten gozel, baten gozel, bazen gozel, bazen kaleko garrasia, tartda demokrazia, hemenguk nahi duguna, gure askartasuna! atsi sortu yeiki Gazteki kasi dute, ekimardela lortu arte Yeiki, euskara <totipa> seksist Incluidos en este álbum recopilatorio De Mendy Cat, Iraganá Con colaboraciones Con versiones, con Temas en directo, en definitiva Todos los temas más representativos De la banda y además, lo dicho Temas extras, ahí estamos hablando Los temas Guasen y segi Y ahora nos vamos con el nuevo proyecto Como te comentaba al principio del programa Del señor Ibai Oshinaga Vocalista y guitarrista de la formación Al Chatu, que ahora regresa Con nuevos músicos, con aretas Senosiain Amech Aranguren, Eder Escalera y Javier Larrañeta Para dar nombre a este Proyecto llamado Ibil Bedi Una, Un disco Que se ha terminado a contrarreloj Y le ha llamado Belandu Bañangarais Puesto que después De haber estado eh, pues eh, Posponiendo su proyecto conjunto Durante años, el grupo Por fin ha dado el paso, tarde pero a tiempo Para editar este álbum Que ha salido justo a justo Para la Feria de Durango Que se va a celebrar del 5 al 8 De diciembre El nuevo proyecto de Bai Oshinaga Y Bilberi de su primer trabajo Berandu Baña Garais Te extraemos los temas sua e Iesean Zuloan ditzeari Astio eta morru Geroz eta sakona goa Inor gutxik josten jakinen Duen horietakoa. choa e es ISA dos de los temas e incluidos en el nuevo proyecto de Ivano Sinaga, el proyecto Ibilbedi, ese álbum Berandu baina Y ahora hacemos un alto en el camino, hacemos una pausa y a vuelta de pausa nos metemos con el cuarto trabajo discográfico de Tristán Murgui eta Orebah. El álbum Sargia, nueve canciones las que nos ha traído este señor Tristán Murgui junto a Orebah.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 ko invitarte a ti sky Tristán Murguí y Eta Orevá regresan con nuevo trabajo de estudio, el cuarto bajo el nombre Sarguía. Eh, ahí estaba sonando lo que es el tema, con el cual sobre el disco Espacio Tademborá. Para hablar un poquito de lo que es este nuevo trabajo discográfico, de los conciertos, de cómo surgen los comienzos, eh, tenemos en el programa de Úscar Música Tristán Murguí. Arrachaleón, buenas tardes. Arrachaleón, muy buenas. Eh, vamos a comenzar, si te parece, hablando un poquito de los inicios, cuándo y cómo surge el proyecto Tristán Murguí y Eta Orevá. Pues surgió en el 2012, andaba grabando un disco de, de rock con otra banda Y en el estudio propio de Craig, del bajista Y entonces le conocí, de repente empecé a hablar con él Le comento que, que tenía composiciones y que igual me gustaría grabar Porque pensaba que era la persona adecuada Entonces empezamos a grabar discos en, en su casa y a ensayar juntos Y después un, formamos una banda con él El batero C. Rick Lepin y otros músicos que intervino en los otros discos, en este no, pero los de antes sí. Y ya hoy en día vamos al escenario y al estudio con este cuarto disco, eh, en formato trío, un poquito más rock, y bueno, esto. Uh -huh. eh, como bien decías, tienes una discografía de cuatro trabajos, contando este que acabas de publicar, eh, que venís a presentarnos. Eh, cuéntanos un poquito los tres discos anteriores. Los tres discos anteriores eh, son un poquito más con rollo jazz, folk, rock progresivos, hay un poquito de todo, de Bossa Nova, de hay muchas influencias. Creo que estaba un poquito buscando mi, mi camino y hoy en día con este nuevo disco, Sarguía, pues creo que llego a algo que, que más quería igual desde el principio, pero que no me atrevía o no, no me salía. Uh -huh. Porque hablando de los componentes de la banda para este disco, pues eh, se ha estabilizado como, como trío, digámoslo así. Esto es sí, sí, ya, ya está. Uh -huh. eh, el disco que presentáis eh, sería es un trabajo, pues digámoslo así, adaptable al directo. Eh, ¿Pensabais antes de grabarlo que es, tenía que surgir así o mediante la grabación surgió? Sí, sí, fue una reflexión interna de decir que ya no se podía seguir con, con la manera de, de antes porque era muy difícil coincidir para los ensayos, para... Los conciertos para grabaciones y todo, por temas de logística, de, de agendas y todo. Y al final, pues sí, decidimos que no, que teníamos que ir, nos costaba mucho en concierto dar una canción, un tema, un disco, como era realmente, el, como, como andaba grabado. Y pues al final, sí, después de esta recepción dijimos, no, vamos a hacer un disco con un, usido, un sonido más eh, de, de, de disco en vivo, casi. Sí. Entonces, esto era el objetivo, sí, pensado. ¿Mm? Y antes de hablar, de meternos en este nuevo trabajo de estudio, ¿cómo definirías, eh, digámoslo así, tristán Murguieta Oreba hasta el día de hoy? <risa> pues hasta el día de hoy era, era un poquito de, de todo, ¿no? Había muchas colaboraciones y siempre estaba invitando a músicos que conocía, familiares, y entonces eh, al final sí que era una, una receta cada vez distinta. Eh, y hoy en día no, hoy en día no no ya no queremos probar ni no, no queremos eh, perdernos en el camino y ya hemos creado una, un trillo, un, una familia, una banda entre los tres y ya se siente en el disco que ya es algo que, que tiene un síndrome más de banda que de cantautor o que de, de orquestraciones eh, de postproducción. that is que eh, música metidos ya de lleno en este nuevo trabajo Sargu cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación cuánto tiempo habéis estado en el estudio al fin y al cabo estuvieron tres meses de trabajo solamente. O sea, de la grabación. Antes sí que hemos hecho algunas residencias, ensayos y todo para decidir cuál canción íbamos a dar, cuál no. Es que al principio eran 12, quitamos unas tres, sobre todo porque sabíamos que no nos daba tiempo, uh -huh. que nos pusimos un límite de tres meses para, para que el disco salga. Y entonces ya tuvimos que quedarnos en estos nuevos temas, nueve temas. Y, y bueno, después ya la grabación y la mezcla y todo la hicimos en el estudio de, del bajista de, de Greg. Muy rápido, con mucha energía, y, y al final creo que se nos ha dado bien ponernos un poco de prisa, que estuvimos con una dinámica creativa y sin pararse, y si, sin despistarse, y se siente también en el alma del disco. Uh -huh. eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración, ya sea de voces, sea de maquetación, en este cuarto trabajo? Eh, sí, tuvimos la aportación de Pelletura, que es un, un guitarrista argentina que estuvo tocando con Charly García, Papo Blues y esos tipos de artistas a nivel eh, nacional de Argentina. Y pues ya había hecho una gira con él en Patagonia en 2012 y seguíamos en contacto siempre con el sueño de, de encontrarnos de, de nuevo. Y pues él vino a visitarme en junio justo cuando estábamos grabando el disco y entonces sí que grabó cuatro canciones con nosotros. Y esto también dio un toque o sea, más roca al disco. Uh -huh. Un proyecto de jazz folk de Murguí que se ha transformado en rockero. ¿A qué se debe este cambio? ¿Más cañero? Se debe, ¿no? más Fue muy natural, ¿no? No es algo que planeamos, pero sí, realmente creo que ya con las letras quiero hablar de cosas un poquito más reivindicativas, quiero hablar de de cosas ya sin miedo, que las voces también la, la utilizo distintamente, las, las guitarras, los efectos los uso de, de una manera un poquito, no sé, con más fuerza, con, con más intención y entonces al final el disco salió rock porque también es la música que escucho y que lo, lo, los otros dos de la banda escuchan y les gustan hacer. Como decías, nueve de temas son los que se incluyen en el disco, ¿de qué hablas en las letras? ¿De qué van un poquito? Hablo sobre todo de, de, de cosas profundas, es un poquito filosófico, que ya en mi manera de escribir se, se queda un poquito como poemas, pero es una un poquito una descripción de, de, de nuestra sociedad, ¿no? de, de, de, de esta época moderna, de, de lo que nos está pasando, y a nosotros, o sea lo que me pasa a mí, y seguramente que pasa a casi toda la gente, pero sobre todo sí a, a jóvenes y gente de mi edad, ¿no? Mm -hmm. Este nuevo trabajo ha sido publicado pues, por vosotros mismos, digámoslo por ti mismo, eh, no tiene una discografía detrás. Eh, ¿Estáis más sueltos de esta manera, digámoslo así? ¿No habéis querido llevarlo a ningún sitio? Porque, si no mal recuerdo, los discos anteriores también han sido así, ¿no? Sí, sí, sí, andamos con autoproducción. No es que... O sea, del momento, bueno, lo hacemos así porque es muy fácil, tenemos muy buenas condiciones para grabar, para ensayar, para hacer residencias en el estudio de, del bajista... Pero bueno, no, y ya o sea, no no cerramos ninguna puerta, si si hay una oportunidad algún día de grabar en otro estudio, si, no, si no, yo no no cierro ninguna puerta. Uh -huh. eh, si te parece vamos a escuchar uno de los temas del disco, ¿cuál te gustaría que la gente escuchase? Y de paso nos cuentas un poquito de qué va el tema. Eh, del disco dices, ¿eh? Eso, sí, del disco. Pues iba, sí, vamos a ir por el Chacurreta Ocho Artean, que significa entre perro y lobo, uh -huh. que cuando vamos a, de día al trabajo nos tenemos que poner una, una máscara de de perro para actuar y tener un, un, o sea, para portarse como, como un, una persona social y después ya cuando viene la noche, pues ya volvemos el lobo que, que somos realmente no más salvaje. Seguimos con tristán Murgui en el programa de Euskal Música. Vamos a meternos a hablar, si te parece un poquito de los conciertos, cómo tienes pensado presentar el disco. ¿Vas a incluir los nueve temas de este cuarto trabajo? ¿Vas a incluir algún tema de discos anteriores? Eh, pues sí, ya seguiré tocando en modo solitario, en, en algunos espacios y en escenario un poquito más grande. Cuando se lo permite, tocaremos con la banda, los tres. Y el, el objetivo es tocar todas las canciones del disco Pero como apenas llega a 40 minutos, pues sí, sí, que ponemos algunas canciones de otros discos. podemos ya casi dos canciones de cada disco y ya llegamos a una hora y, sobre todo, no queremos tocar más de una hora. Creo que ya una hora está bien. Uh -huh. O sea, para música un poquito alternativa, un poquito experimental, si la gente no conoce, con una hora ya está bien, ¿no? El 22 de noviembre estáis aquí en Iruña en Catacrac. Hubo no... un cambio, así que tocaremos el 26 de, de noviembre, que será un martes en el Katacrak. Uh -huh. o será un concierto bastante bastante de modo, bueno, eh, no es como los demás porque voy a tocar en acústico. Siempre en este o este lugar se pone ahí sin micrófonos, sin enchufar nada porque tiene una, una acústica de la sala uh -huh. que lo permite. Entonces, para ya para mí es la tercera vez que vuelvo al Katacrak y es un lugar que realmente me apetece Me siento muy distinto de, de los otros conciertos con el hecho que no esto, estoy ahí realmente a pelo y eso, esto me encanta. Uh -huh. Y aparte del 26 de noviembre, ratificamos 26 de noviembre en Irunia, eh, tienes una gira bastante extensa no para publicar este disco. Sí, sí, ya la gira desde el 9 de noviembre hasta el 21 de diciembre para empezar, no eh, conciertos de presentación del disco. Sí, tocaremos por todas las provincias, eh, por Bilbao, por Arrabas, por todas las provincias. Y, pero después ya, a partir de enero, febrero, ya nos gustaría seguir más con la banda eh, que en solitario, que en la mayoría de las fechas que voy a hacer al principio son de más en solitario, eh, Y después a partir de febrero y para primaveras que queremos tocar más con la banda en este año grandes o lo que sea o sea que le, como quien dice quieres presentar este disco en dos en dos fases no primero en solitario segundo ya con lo que es la banda en sí sí sí como siempre sí uh -huh. eh, retroceddido en el tiempo ¿cuándo fue la primera vez que te subiste encima de un escenario con la guitarra Uf. esto hace, hace muchos años y yo andaba así, desde pequeño andaba con el piano ya cuando me fui al conservatorio empecé a tocar el bajo y ya creo que el primer concierto igual tenía 14 o 15 años de una banda que tenemos en el gasteche de san juan de luz y bueno ya poco a poco como me queda dedicar un poquito más a la composición pues lo veía un poquito difícil con el bajo así que ya empecé con la guitarra a los 20 años Y bueno, casi sin parar, desde los 15 hasta hoy en día estuve siempre tocando en vivo. Es lo que más me gusta y lo que más necesito, sobre uh -huh. todo. Y el disco, como bien sabemos, y hasta en la calle, Sarguía. Eh, ¿De qué forma se puede conseguir? ¿Física? Eh, se puede conseguir en toda la red de, de las tiendas de Aircar. Y después también se, se puede pedir eh, por el, la página, nuestra página de Bandcamp, poniendo murgi, M-U-R-G-I. Y también se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Y en una palabra o frase, ¿cómo definiría tristán Murgui eh, este disco, Sarguía? Eh, que nunca hay que creer que lo que sabemos eh, es cierto o que lo que sabemos eh, es verdad para siempre. Uh -huh. Y antes de ir acabando con la entrevista, algo que me haya dejado que quieras comentar. Eh, pues esto que sí que, que quiero tocar más y más por el lado de navarra y pues que estoy dispuesto a, a escuchar cualquier propuesta para uh -huh. para andar por aquí eh, pues si te parece antes de irnos con un tema que nos vas a deditar en acústico vamos a escuchar otro de los temas del disco con cuál te quedarías ahora mismo eh, me quedaría con, con la canción del videoclip del single que es el tembo radial era el, el segundo tema del disco que habla justamente de que somos comedores de tiempo, igual el tiempo nos come. a ver Y ya que has dicho que es el sencillo y es un videoclip, eh, vamos a hablar un poquito de él, cómo surgió el videoclip. Bueno, sí que yo estuve buscando en internet a algunos vídeos eh, fuera de, de derechos de, de uso y monté este este videoclip eh, para hablar un poquito de esta concepción del tiempo que pasa y de que qué tenemos que hacer o qué hacemos durante que, que, que este tiempo está pasando. No es algo que a mí me preocupa mucho, lo del tiempo, lo de la muerte, no sé qué, esa, pero sí que nuestro tiempo está limitado, entonces ahí tenemos que aprovecharlo de, de una buena manera, de, de buscar cómo bien ocupar este tiempo. Estaba sonando el segundo corte al disco de embora Jalé, segundo corte y single de lo que es este nuevo trabajo discográfico de Tristán Murgui, Eta Orabea Sargia eh, ¿Qué tema es el que nos vas a delitar en acústico ahora? Voy a tocar la canción de Colonizazes Kunzar, de la colonización del de idioma Zaki kasi komunikatzeko Zerbaita man komu ongi inkatzeko Ez dena entatuko, ez da mantenduko hau zabarlak, koske ginen baitio. Koskinen baitio. Koskinen baitio. Gitzetat jarreraz moz zorrotzean. Gauden adar gainean zorrot moztean. galduko duxar Bertzen gainean ibitzea zedraman. Ere guztien gerlan, geien goan Trukatzen gure perla gundaren ostean. Gundare nostean Itseta dia geras Gaudenadar gainea, zorroz mostea. Ez tam ez egon goz, gure isto joaz bainan. Orta ne zbego sonen soriona Esta eser Egon goch Gure ishto Yoaz Bañan Orta ne zbego sonen Soriona Pues después de escuchar el tema acústico de Tristán Murgui, eh, pues darte las gracias por haber venido, eh, recordar a la gente que no es el 22, sino es el 26 el concierto que se va a celebrar en Iruña en la sala Katacrak y esperemos que pues la gente acuda, se lo pase bien y disfrute con este proyecto musical. Gracias y suerte. Muchas gracias, Agur. Euskal Musika también en las redes sociales. Síguenos en facebook y twitter facebook facebook.com barra twitter twitter.com barra eucal música en las redes sociales Pues ahí está la entrevista que hemos realizado a Tristán Murguí con este nuevo trabajo discográfico, Sargia, Tristán Murguí, Eta Oreba nueve canciones, eh, disco que ya está en la calle y que el día 26 de noviembre de martes lo estará presentando en la sala Cata Crack de Iruña y nosotros que vamos a ponerle el punto y final del programa de Euskal Música de hoy jueves 7 de noviembre, recuerda que a partir de este jueves y jueves tras jueves hasta que se solucione el problema que tenemos en Berriozar y Ratia en el 100.8 con el emisor, la antena Y el cableado eh, estaremos en las redes sociales, estaremos en Facebook, en Facebook y en Twitter. Así que dentro de 7 días, el 14 de noviembre, como va a ser habitual, a partir de las 8 de la tarde, subiremos el enlace para que puedas disfrutar de otro programa de Euskal Música. Hasta entonces, saludos, agur.